...en Teleelch, Radio Marca... ...La Glorieta, con Rosmaría Alonso... ...el programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana... ...les damos la bienvenida al programa La Glorieta... ...de este viernes, 20 de octubre... ...y a estas alturas ya podemos decir... ...que acabamos de entrar en el otoño, en Elche... ...porque la tormenta de anoche nos dejó poca agua... ...eso sí, pero las fuertes lluvias... ...de este nuevo temporal en el país... ...han servido para llenar los embalses, sobre todo los del Tajo... ...llovió en Guadalajara... ...hoy las temperaturas en el Checaen ...y si ayer rozábamos casi los 29 grados... ...hoy nos quedaremos con una máxima de 23 grados... ...el edificio del mítico Bar Nobel será derribado... ...el Ayuntamiento ha concedido a los promotores la licencia... ...y ayer en la misma Junta de Gobierno... ...se aprobó modificar... ...el organigrama municipal para dotar de personal... ...a esas dos concejalías que se han creado... ...la de patrimonio y la de distritos... ...invertir más en las pedanías ...es una reivindicación histórica... ...como también lo es, ya una necesidad histórica... ...invertir en nuestro patrimonio... ...que tenemos poco, pero sigue castigado... ...por la desidia de las administraciones públicas... ...que no encuentran partidas económicas... ...o eficacia en su gestión para garantizar una buena conservación, hemos visto que algunos edificios emblemáticos y antiguos se han perdido por no estar protegidos y los que están declarados monumentos y protegidos sufren desprendimientos y tenemos un claro ejemplo, la Basílica de Santa María que a pesar de sus redes, las cornisas, siguen cayendo Pues bien, nosotros hoy les hablaremos de más asuntos Esta tarde se inaugura la Fireta del Camp delche de en el Paseo de la Estación, para acercar a la ciudad la gastronomía, la cultura, tradiciones de las pedanías. Se entregará el Premio de la Mujer Rural a Asunción Sansano, agricultura agricultora de 88 años. Hoy además se inaugurará oficialmente la Campaña de la Granada Morial de Elche, con el corte simbólico a cargo de la Capitana de las Guerreras de la Gou Balumano, que estará junto al presidente de la Generalidad, Carlos Mazón. Futurmoda cerró ayer su 50 edición con un balance moderado porque el conflicto de Oriente Próximo se ha notado por la ausencia de visitantes del norte de África y Asia, mientras que la caída del consumo ha frenado la fabricación del calzado, pero las cifras de visitantes, casi 5.000, son satisfactorias para los organizadores y para la mayoría de los expositores que han podido hacer pedidos. La Fundación Salud Infantil trabaja a pleno rendimiento... ...en sus instalaciones provisionales... ...después de que sus 250 alumnos... ...fueran desalojados en junio... ...por el colapso de una tubería... ...el problema es complejo... ...incluso una empresa minera del norte busca soluciones... ...en principio, este curso estará en la portalada... ...aunque con el cambio de ubicación... ...han perdido un 10% del alumnado. Y el Elche necesita ganar... En Huesca, la primera victoria a domicilio para coger impulso en la clasificación general y despejar las dudas sobre la continuidad de Becasese Frente al Huesca, el entrenador Franji Verde tendrá la baja por lesión de Sergio León, que no volverá hasta 2024. 101.4. Teleelch, Radio Marca. A ver...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 Pues este viernes eh, tenemos una agenda muy apretada. Esta misma mañana el presidente de la Generalitat estará en Elche porque asistirá junto al presidente de la Diputación, el consejero de Agricultura y el alcalde de la ciudad a la inauguración oficial de la campaña de la Granada Mollar de este año, que contará con las guerreras de Atic Global Balomano como madrinas de este producto estrella. Su capitana María Flores representará al equipo en este acto que tendrá lugar en la Casa, en la casa Grande de la Pedanía de Aspreyas. También esta tarde abre sus puertas la fileta del Candelche en el Paseo de la Estación, que permanecerá cerrado al tráfico durante todo el fin de semana. Asaja va a reconocer a la ilicitana Asunción Sansano con el Premio Mujer Rural de este año. Tiene más de 80, y de 80 años y ha estado vinculada activamente al sector agrario y a las actividades desarrolladas por la asociación Asaja Mujeres Elche. La galardonada reclama el agua para impulsar el relevo generacional, pues de su disponibilidad depende la seguridad, rentabilidad y certidumbre del sector agrario. De agua, hablamos ayer con Ángel Urbina, presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, porque el convenio que esta semana se ha firmado con el Ministerio para la puesta en marcha del trasvase Júcar-Vinalopó representa... Un hito histórico ha reconocido que se ha firmado por pura necesidad y que ahora toca elaborar las reglas de explotación de este trasvase que aportará a los regantes del Vinalopó 270 hectómetros cúbicos anuales a 24 céntimos, a un precio asequible durante los próximos 10 años. Reconoce que la Generalitat tendrá que invertir algo más de 100 millones de euros en terminar las obras del post y el Ministerio más dinero para construir esas plantas solares con el fin. ...de abaratar los costes de esta infraestructura... ...Urbín además ha adelantado que no renuncian... ...a realizar otra toma de agua más cerca... ...de la cabecera del río, desde Antella... ...y que el cierre de los pozos de sequía... ...afectará los abastecimientos... ...lo que encarecerá el recibo del agua potable. Pero vamos, el equilibrio... ...el esfuerzo... tendrá que hacerse un poco por el abastecimiento... ...porque tiene que garantizar el agua de regadío... ...de hecho el Tajo Saura, el agua que viene... Los ayuntamientos pagan a 70 céntimos el abastecimiento y el regante paga 14. O sea que la diferencia es tremenda. Informativos en Radio Marca. Y si esta tarde en la Fireta del Candel se va a reconocer con el premio a Saja Mujer Asunción Sanzano, también esta tarde vamos a hablar de otro reconocimiento. ...el Ayuntamiento rendirá homenaje al cofundador... ...de la cadena de supermercados Hiperver... ...José Bernabéu Pic... ...que va a ser recordado... ...al haberlo incluido en el callejero de Elche. ...el equipo de gobierno ha acordado... ...dedicar un espacio público a este empresario ilicitano, ...quien falleció en 2017... ...por encarnar los valores de innovación, creatividad... ...visión comercial y capacidad de expansión... ...el jardín ubicado entre las calles Gabriel Miró... ...Reina Victoria y Marqués de Aspreyas... ...llevará el nombre del empresario ilicitano. ...y su inauguración será esta misma tarde. Es lo que nos dijo ayer la portavoz de Gobierno, Inma Mora. ...dedicar un homenaje permanente en el callejero municipal... ...al señor José Bernabéu Pic, quien junto a su hermano... ...hace más de 50 años fundaron los comercios hiperberi... ...que están distribuidos a lo largo no solamente de nuestro municipio... ...sino de la provincia de Alicante, de Valencia y de Murcia. Un señor emprendedor que ha llevado el nombre de Elche... ...más allá de nuestras fronteras municipales. Y la Junta de Gobierno también sirvió para aprobar la primera modificación de la relación de puestos de trabajo de la plantilla municipal, compuesta por más de un millar de trabajadores. El edil de personal, José Navarro, agradeció las aportaciones de los técnicos y de los sindicatos y el objetivo ha sido pues, reestructurar la plantilla para reforzar, dijo, las concejalías de patrimonio y poner en marcha la de distritos. Lo hacíamos con un propósito, el de reestructurar la organización municipal, con dos finalidades concretas, dos compromisos. Uno, dotar de estructura la Concejalía de Patrimonio, dependiente directamente del alcalde, porque la apuesta por el patrimonio en esta legislatura va a ser una realidad. Y por otro lado, para dotar de personal y de estructura la Concejalía de Distritos, para dar voz y participación a los ilicitanos de barrios y pedanías. Pues esperemos que la Concejalía de Patrimonio comience a funcionar cuanto antes porque sobre la mesa tiene muchas prioridades por la falta de mantenimiento que sufren. ...monumentos en el Che y eso que tenemos pocos... ...uno de los que más nos avisa es la propia Basílica de Santa María... ...que ha vuelto a sufrir un nuevo desprendimiento de cornisa... ...en uno de sus laterales, a pesar de las redes... ...que sostienen las cornisas y fachadas... ...en todas sus puertas de acceso... ...ayer se vayó a la espera de asegurar las zonas afectadas... ...un trabajo necesario si tenemos en cuenta... ...que a partir de la próxima semana miles de personas... ...transitarán por los alrededores de Santa María... ...con motivo de la instalación de los puestos del Mercadillo Medieval... Veremos cómo este desprendimiento afectará al mercadillo. Y volvemos a la Junta de Gobierno porque también se aprobó la demolición de un histórico bar en Elche, el bar Nobel, el edificio, hace años que cerró sus puertas y ahora se tirará abajo para darle un nuevo uso residencial. Además, en la Junta Local también se cambió el uso del antiguo edificio de Correos para que se convierta en ese centro de formación para el calzado y se han iniciado los trámites para construir el nuevo Conservatorio de Música, ...que irá en el solar de Candaliex, ...no en el que cedió el anterior gobierno de PSOE Compromís... ...junto al Colegio Clara Campamor... ...esta vez irá eh, junto a la fábrica de las harinas... ...escuchamos a Inma Mora. El primer paso para poder comenzar con estos trabajos... ...es el cambio de calificación de este solar... ...que actualmente se encuentra como dotacional... ...y pasará a ser calificado... ...como equipamiento educativo cultural... A partir de aquí ya se comenzarán a dar los pasos necesarios para que el nuevo conservatorio sea una realidad en los próximos años. 101.4, Teleelch, Radio Marca. Cafetería Vapor, en la estación de tren de Elche Parque, es tu punto de encuentro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 Pues continuamos con más información. Los 250 alumnos de la Fundación Salud Infantil ya están adaptados en las nuevas y provisionales instalaciones del edificio del Instituto Tecnológico de La Palmera, en el barrio de La Portolada, después de que el edificio ubicado en la ladera del río, junto al puente de Canalejas, tuviera que ser desalojado por el colapso de una tubería subterránea. Según el presidente de la entidad, Fernando Vargas, el personal y alumnado están trabajando a pleno rendimiento, aunque han perdido a un 10% del alumnado tras el cambio de sede. Eh, ahora la adaptación yo creo que se ha conseguido, que estamos haciendo, no sé, un buen nivel de trabajo, pues al nivel de que estamos haciendo en el río incluso yo creo que mejor porque las instalaciones superan con creces las que teníamos ahí en el río. Quizá a lo mejor los patios de recreo son un poquito más escasos. Eh, la ubicación ideal que tiene el río desde el punto de vista de facilidad para los abuelos, sobre todo los abuelos que son los que nos traen eh, los, los nietos A, a las aulas de integración, aquí les ha costado un poquito, lo digo porque hemos perdido aproximadamente un 10% de niños que teníamos allí. Pero con las nuevas instalaciones, pues la cercanía de las sedes sociosanitarias como la de AFEAE, de enfermos de Alzheimer, o la de APSA, para personas con diversidad funcional, va a permitir desarrollar... ...proyectos intergeneracionales... ...entre los usuarios de las tres asociaciones... ...en estos momentos siguen trabajando... ...en poner a punto la sede de la ladera ...y según el concejal de Aguas Juan de Dios Navarro... ...una empresa minera trabaja en buscar soluciones... ...para que en principio el curso que viene... ...los alumnos puedan regresar a su, en, a su antigua escuela... ...situada como decimos junto al puente de Canalejas. Haciendo por eso una situación muy complicada... ...hemos traído empresas de minería... Eh, del norte para que puedan eh, hacer ese estudio y esa prospección, sobre todo por la seguridad, ya aparte de que porque puedan volver, que yo entiendo que ya será para, eso ya lo podrá decir el alcalde, pero será para iniciar el curso siguiente, pues no va a ser a mitad de curso, pero sobre todo para la seguridad de todos los ciudadanos y entonces ahora lo que se está haciendo es ese estudio por parte de una empresa de minería para poder eh, saber perfectamente cómo se puede actuar, porque es una situación bastante compleja. Pues mientras esperan a recuperar su antigua escuela, la Fundación Salud Infantil también tiene un proyecto de futuro, la construcción del nuevo centro en la zona del Trabalón. Carlos Mazón, en campaña antes de las elecciones, se comprometió a pagar 2.200.000 euros de los fondos de la Diputación Provincial para este nuevo centro. Y esta semana los socialistas visitaron esas instalaciones provisionales y reclamaron al alcalde que inste a la Diputación a que pague ese dinero y que cumpla con su promesa. Pablo Ruz Ayer lamentó que los socialistas utilicen la, a la Fundación Salud Infantil para la crítica política y aclaró que en el momento en el que la Fundación realice el último trámite, se va a transferir ese dinero de la Diputación. entiende, y creo que a veces hay que poner las cosas sobre la mesa y dejar las cosas claras, es que el Partido Socialista, en su labor de oposición, que es legítima, venga a enturbiar algo que está absolutamente y diáfanamente claro. La RC está ya retenida, por tanto, la retención de crédito. Estamos a las peras del último trámite que tiene que hacer Salud Infantil, que es remitir el proyecto para que Diputación transfiera. No todo vale. No se puede utilizar una institución tan respetable como Salud Infantil para intentar enturbiar una relación cordial, fructífera y una relación con una cantidad económica eh, muy considerable por parte de la Diputación. Cuando el Partido Socialista ha gobernado la ciudad de Elche y no ha puesto un céntimo de euro, Y han ido más allá porque Juan de Dios Navarro, también como diputado provincial, ha anunciado que va a buscar la implicación del Gobierno valenciano para ampliar y participar en la construcción del nuevo centro. Echamos de menos a la Generalitat Valenciana de Chimo Puig, que no sabemos por qué un proyecto tan importante que es referente a nivel nacional e internacional no aportaba, ahora sí que nos consta porque además el, el alcalde Pablo Ruz ha estado hablando con el presidente Mazón, ...va a haber ese interés para poder seguir ayudando... ...y ese gran proyecto que había por parte de la Fundación... ...trabajarlo aún más. Y ayer en la Plaza de Baix se leyó a mediodía... ...el manifiesto con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama... ...la Asociación de Mujeres Afectadas a MacMEC... ...ha organizado varias actividades... ...como la instalación de mesas informativas... ...en todos los hospitales o talleres... para ...incidir en la prevención... ...pero también en la necesidad de incrementar... ...los recursos en investigación... ...con el fin de frenar... ...el avance de esta enfermedad... ...Manuela Agulló, presidenta de AMACMEC... ...de la investigación... ...vamos a hablar un poquito también de... La, el, ...el factor que repercute en medicación, en tratamientos... En, ...en todo lo que tenga que ver con investigación... ...y en los avances que se están llevando en el tema del de, de, cáncer de mama. La concejal de Bienestar Social Celia Lastra señaló que ese día... ...pues además sirve para recordar a las afectadas... ...que no han sobrevivido al cáncer de mama. Y es un día especial... ...por todas las personas que actualmente están afectadas... ...pero sobre todo un recuerdo las que ya no están... ...y lucharon como nadie para superar esta dura enfermedad". Esta celebración culminará a finales de noviembre... ...con esa tradicional y popular Marea Rosa, la carrera o la marcha de Amacmec por las calles del municipio. Los socialistas se sumaron a todas esas reivindicaciones que se expresaron en el manifiesto por el Día del Cáncer de Mama y en este sentido el concejal Mariano Valera instó al Gobierno local a que siga apoyando a la asociación para colaborar con sus usuarios y contribuir en la investi investigación de esta patología. Valera pide que el Ayuntamiento busque nuevas vías de colaboración. Queremos manifestar y queremos instar al Ayuntamiento de Elche a que siga apoyando a la asociación con los medios que ya apoya, pero también que busque nuevas vías de exploración, nuevas vías de colaboración para que esta asociación siga creciendo, siga trabajando y sobre todo siga interviniendo con las mujeres afectadas del cáncer de mama de nuestro municipio y de la comarca. Pues hay avances en el tratamiento de este cáncer. El Hospital Vinalopó reconstruye mamas gracias a la incorporación de la técnica robotizada, una técnica microquirúrgica que permite dotar a la paciente de un pecho parecido a su mama natural con el mismo color, tacto y evolución en el tiempo que el seno original. Según han explicado desde el centro sanitario, el resultado es bueno tras una operación de unas ocho horas en las que se extrae tejido del abdomen. Esta técnica, entre todas las existentes de reconstrucción mamaria es la más fisiológica y la que conlleva menor sacrificio y morbilidad por no alterar estructuras fisiológicas fundamentales de la mujer. Informativos en Teleelch Radio Marca. El sábado 21 de octubre vuelve uno de los eventos más esperados y animados de Grupo Serrano Automoción, la Feria Aulet Motor. Llévate tu SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda con hasta 10.000 euros de descuento y con un jamón de regalo. Sábado 21, Feria Aulet Motor de Grupo Serrano Automoción, en Polígono Altavix, Elche. 101.4, tele -Elch, Radio Marca. Pues hablamos de otra feria, la de los componentes para el calzado Futurmoda mmm, recibió en su primera jornada la del miércoles unos 4.000 visitantes profesionales tanto del mercado nacional como de Europa y Sudamérica y ayer cuando cerró pues el global de cifras aumentó a 5.000. Los organizadores también han destacado la presencia de compradores turcos. Estas cifras son similares a las de ediciones anteriores y han aportado satisfacción para los organizadores ante la mala situación de los mercados por las guerras y la caída del consumo, es lo que nos dijo Álvaro Sánchez, director de AEC. Iniciábamos la mañana con unas, unas perspectivas bastante pesimistas, dadas las circunstancias del sector, teniendo en cuenta que, que las ferias internacionales, aunque habían ido bastante bien, preveíamos que a lo mejor Futurmoda pues, languicería algo en el primer día de feria, pero sin embargo desde las 10 de la mañana empezó a llegar la gente y el día de ayer fue fascinante. Todos los expositores con los que hemos podido hablar nos han dicho que la actividad ha sido muy continua, que han recibido clientes no solamente nacionales, sino muchísimos clientes ya a nivel internacional, e incluso clientes nuevos y por lo tanto pues, a fecha de hoy, segundo día de feria, pues, la, los resultados son muy satisfactorios. Y el presidente de Futur Moda, José Antonio Ibarra, dijo que la segunda jornada, la de ayer, fue mucho mejor que la primera. ...por lo que estoy viendo va a resultar un día estupendo... ...entre ayer y hoy yo pienso que vamos a tener... ...aproximadamente la recuperación igual que octubre del año pasado... ...que hicimos, con lo cual sinceramente... ...dada la situación global de lo que está ocurriendo en todas las ferias... ...porque ha, ha caído bastante en Europa y en todos los sitios... ...el tema del calzado... ...la gente vemos que tiene mucho interés... ...en recuperar el, el puesto que teníamos". Pero los resultados no son iguales... ...para los 190 expositores... ...algunos califican de excelente la feria... ...y otros han notado cierta tristeza... ...del fabricante de calzado... ...afectado por la caída del consumo... ...ante la inflación... ...y la incertidumbre internacional... ...además se ha notado la ausencia de comprobadores... ...del norte de África... ...algo tendrá que ver... ...el conflicto en Oriente Próximo. Y cambiamos de asunto. Compromís va a defender este mes el proyecto del Palau de les Artes Scéniques, proyectado en, por el anterior gobierno en el solar de Highton en Carrus, y lo va a hacer llevando una moción al Pleno. Su portavoz, Esther Diez, acusa al alcalde de vetar una infraestructura de primer nivel al barrio por segunda vez, ya que antes rechazó el centro de congresos. Diez, además, recuerda al alcalde que el Palau de les Artes Escèniques contaba con una partida económica de un millón de euros en los presupuestos de la Generalitat y por eso le va a pedir explicaciones. Pablo Ruz conteste a por qué vuelve a negar una infraestructura de ciudad que ya estaba contemplada en la avenida de Novelda y también por qué renuncia a ese millón de euros que estaba consignado ya por parte de la Generalitat Valenciana. En este sentido, los acuerdos que planteamos desde Compromís en la moción es defender que se siga adelante con el Palacio de las Artes Escénicas en el barrio de Carrús y que la Generalitat Valenciana en el presupuesto del año 2024 consigne también una partida de un millón de euros para que esta infraestructura pueda llevarse a cabo. Informativos en TeleElch Radio Marca. Y 400 escolares de 7 colegios de Elche están aprendiendo sobre seguridad vial de la mano de un proyecto internacional que tiene por objetivo sensibilizar acerca de los peligros como peatones o conductores. Vía Michelin opera en 40 países y esta semana en nuestra ciudad está para que en clases teóricas y prácticas los escolares sean conscientes de que no se deben despistar con el móvil o que al volante hay que estar concentrados porque un despiste puede llegar a ser mortal. El concejal de movilidad, Claudio Guilaber, anunció ayer que van a duplicar las actuaciones en colegios e institutos para sensibilizar sobre la seguridad vial y que harán que esta actividad, que ahora es puntual, se imparta de forma permanente a dar a conocer ¿no? de todas las maneras, habidas y por haber, para tener menos accidentes de, de tráfico, pero además también para dotar de mayor seguridad y mayor concienciación a los más jóvenes, porque al final es una de las maneras que tiene una administración ¿no? para poder llegar a todas las familias. Que los jóvenes, eh, que los niños, cuando vean que sus padres eh, a lo mejor están distraídos en el volante, pues oye papá, no tienes que hacer esto. Este proyecto lo adoptará la Escuela Vial Pedro Tenza y la Policía Local para llevar acciones también a la calle y que implique no solo a los menores sino también a los adultos. Julio Fernández es el responsable de la Escuela Vial Pedro Tenza. ...duplicar y triplicar el impacto, que ya es de por sí grande... ...tenemos 10.000 alumnos al año, con diferentes acciones... ...y tenemos acciones para todo el ciclo vital... ...pero bueno, con el apoyo institucional... Eh, ...yo creo que seremos capaces de eh, duplicar y triplicar el impacto... ...sobre todo eh, fuera de aquí de nuestras instalaciones... ...que casi el 80 90% se los come el mundo educativo... ...pero tenemos muchísimas acciones para todo el ciclo vital... ...como os decía, con lo cual vamos a intentar... Eh, ...hacer, doblar, doblar esfuerzos para salir". Este proyecto internacional existe para combatir una cifra, la de 700 jóvenes que mueren al día en el mundo en accidentes de tráfico. Informativos en TeleElch Radio Marca. Y acabamos con la página de sucesos para contarles que la policía local detuvo a un hombre de 39 años por golpear a su padre en presencia de los agentes. El pasado mes, una patrulla acudió al camino del cementerio nuevo porque el detenido estaba bajo los efectos del alcohol, desorientado y con diversas heridas. Cuando lo llevaron a casa, el padre relató a los agentes que su hijo sufría depresiones y que cuando bebía su comportamiento Era agresivo. En ese momento el hijo le amenazó con matarlo y se abalanzó sobre su padre golpeándolo en la cara y la espalda. La policía lo redujo para detenerlo y posteriormente fue trasladado a dependencias policiales. La Glorieta con Rosemary Alonso. Que el Elche esté en segunda, la afición es de primera. Los invitados son de primera. Las opiniones de primera. Somos de primera. La tertulia sobre el Elche Club de Fútbol. Este miércoles por la noche, somos de primera. Innova Ocular. Clínica oftalmológica Doctor Soler patrocina Somos de Primera.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 Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. 101.4. Teleelch. Radio Marca. Y antes de la crónica deportiva, cuando faltan tres minutos para llegar a las nueve y media... ...vamos a ver cómo está el tráfico en Elche y para ello conectamos con la sala de control... ...de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Ahí está Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Romari.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 Mayor precaución. El tráfico es denso en Circunvalación Sur con el Hospital General y en Vicente Blasquibáñez. En cuanto a puertes de calle, con motivo de la fileta del Camp Edge, el paseo de la estación estará hasta el 23 de octubre. Por motivo de la festividad de San Crispín, se, re, se realizarán diversas actividades durante el fin de semana en el barrio. Téngalo en cuenta en sus desplazamientos. Y por último, recomendaros utilizar vías alternativas, alejarse de las horas punta y si queremos evitar grandes retenciones, utilizar el bus, que es mucho mejor. Buenos días y buen fin de semana. La Glorieta con Rosmaría Alonso.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 Pues el Elche necesita ganar. Sería la primera victoria a domicilio si gana frente al Huesca. Nos lo cuenta Paco Gómez en su Crónica Deportiva de hoy. Muy buenos días. Hola, buenos días. Huesca y Elche buscan poner fin a su mala trayectoria. Uno en casa, el Huesca y otro a domicilio, el Elche. Ninguno de los dos sabe lo que es ganar. El Huesca no lo ha hecho en su estadio el Alcoraz, el Elche no lo ha hecho a domicilio. Ambos necesitan la victoria, el primero para salir del descenso, el segundo los Franjiverdes, para tomar impulso y despejar dudas en cuanto a la continuidad de Sebastián Mecasese como entrenador. Para ese encuentro el técnico argentino tiene una baja muy sensible y no solo para este sino para los que restan que no son pocos de 2023. La del goleador Sergio León que con una rotura completa del tendón de su pierna izquierda causa baja al menos hasta 2024. Borja Garcés será el que tome la responsabilidad para ser el hombre gol. Ahora mismo solo le quedan dos delanteros al técnico argentino además de Borja Garcés Mourad. El primero ha marcado un gol, el segundo todavía no se ha estrenado. Además, en el Alcoraz se enfrentarán los dos equipos con menos gol. El Huesca, que todavía no sabe lo que es vencer en su estadio, y el Elche, que no lo ha hecho a domicilio. Un partido complicado. Ellos eh, también tienen mucho déficit y irán con, con todo a ganar en casa, más con un entrenador nuevo, que ya en este partido eh, contra Alibar compitieron... La verdad que, que muy bien, presionando, siendo intensos y con energías renovadas. Y bueno, nosotros con, con nuestra señal de identidad que tenemos en casa y que tuvimos en el nivel competitivo, pues intentar acercarnos a nuestro mejor nivel. Pues Febas habla de ser el Elche más parecido al del Martínez Valero, el que se pueda ver en el Alcoraz. El próximo domingo a las 4 y cuarto para intentar buscar la primera victoria a domicilio. Media hora antes, desde las 4 menos cuarto, lo contamos en Teleelch Radio Marca. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles Delche, de Saborea el Oasis y la vaquería del Cam Delch. De Muy buen día, ya nos ha cruzado el sistema frontal de origen atlántico que tal y como estaba previsto ha llegado desgastado, nos ha dejado poca lluvia, cantidades en buena parte del territorio entre 1 litro y 2,5 litros metro cuadrado. Las temperaturas se están desplomando y es que ha llegado una masa de aire polar marítimo para quedarse. La predicción del tiempo para hoy y el fin de semana en un momento.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 ...es sagrado... ...que llegó del lejano oriente... ...y en Elche... ...se quedó... ...Dátiles de Elche... ...saborea el oasis... ...el sistema frontal de origen atlántico... ...que ya se adentra rápidamente... ...por el Mediterráneo Occidental... También ha provocado un desplome de las temperaturas mínimas que en buena parte del territorio han rondado los 14-15 grados. Esperamos una jornada con ambiente soleado. Apenas veremos intervalos puntuales de nubosidad. El protagonista, el viento puntualmente fuerte de componente oeste que podría alcanzar rachas de hasta 60 km por hora. Temperaturas otoñales máximas que no van a superar los 23 grados. Fin de semana con ambiente otoñal. Mañana sábado veremos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto durante buena parte del día. El viento irá menos hasta mediodía, puntualmente moderado de noroeste, rachas de 40 km por hora, con la tarde flojo de componente sur. Temperaturas máximas que van a rondar los 22 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 14 grados. El domingo tendremos un mayor aporte de nubosidad, a ratos cielos bastante nubosos, viento en calma por la mañana, a partir de mediodía viento flojo de componente este. Las temperaturas seguirán siendo otoñales, máximas en torno a los 22 grados, mínimas que van a rondar por lo menos los 14 grados. Por cierto, Beins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal. Agrupa a más de 20.000 vecinos que colaboran activamente con la policía. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía. Juntos prevenimos Beins Alerta, la policía local del Che, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleels.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 Sabías que el sol previsto para hoy es de 3,1 horas pico y eso te puede hacer ahorrar unos 88 euros al mes en vivienda y 608 euros al mes en industria. Son datos de generación según PVGIS y precios según OMIE, siendo el potencial de ahorro anual de 1.027 euros para una instalación tipo en vivienda y de 6.995 euros al año para una instalación de 50 kilovatios en industria.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 En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmaría Alonso. El programa que madruga contigo. Pues cuando pasan nueve minutos de las nueve y media... ...vamos a abordar esta última final del programa La Glorieta... ...lo vamos a abordar hablando de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche, la OSCE... ...porque este año hemos visto que lo ha iniciado celebrando un aniversario especial... Su 35, ...sus 35 años de historia... Lo han hecho y están de enhorabuena no solo por los conciertos que han ofrecido a sus abonados y al público en general. Cada vez tienen más seguidores por la calidad de sus interpretaciones. También están de enhorabuena no solo por el éxito obtenido sino también por las aportaciones económicas que siguen sumando. ...de las administraciones públicas... ...la última, la aportación de la Diputación Provincial... ...y nosotros no solo queremos quedarnos en la OSCE... ...en su funcionamiento... ...queremos quedarnos con uno de sus directores... ...pues más destacados... ...él es Minea Ignat. Eh, ...nació en Rumanía y lleva ya muchos años... ...dirigiendo con su batuta... ...a esta orquesta y colocándola... ...pues entre las mejores... ...de la provincia de Alicante... ...de hecho, forma parte del libro de honor de la música... ...Minea Inat, muy buenos días... Hola, muy buenos días... ...le entrevistamos porque sé que tiene funciones... ...hoy actúan en Almu Almoradi y la OSCE... ...también mañana en el Gran Teatro... ...¿cómo están celebrando esos 35 años de historia?... Pues eh, muy contentos, muy, muy contentos de poder estar um, allí delante de la orquesta y presentando al público eh, tanto de Almoradí como de, de Elcho, una obra fundamental en la historia de la música, la novena sinfonía de, de Beethoven con el coro ilicitano y cuatro solistas excepcionales. Eh, sobre todo pensando en las circunstancias actuales en el mundo, pues el himno de la alegría es eh, todavía más actuales, si cabe. Eso es lo que le, le iba a preguntar. ¿Por qué ha escogido la novena de, de Beethoven? ¿Por qué esta sintonía? Bueno, porque es un, es un mensaje de fraternidad, de amor, de... Um, um, amistad entre las personas, entre, entre todo, todo el mundo del... ...de todos los países y pensamos que, que mejor um, momento para, para hacer una vez más... Uh, ...una declaración en este, en este sentido, desde los escenarios. ¿Y, y cómo, cómo lo ha planteado? Porque el, la novena sin, es, es, sinfonía de Beethoven... ...¿tiene margen para innovar? ¿Perdona? ¿Tiene margen? Eh, eh, sí, sí, ha innovado usted la partitura de Beethoven... Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo la OSCE interpreta la novena Sinfonía de Beethoven? Eh, es por hacernos una idea. Pues yo creo que hemos trabajado muy muy bien estos últimos días. Eh, estamos deseosos de, de presentarla delante del, del público. Yo creo que van a ser unos, unos conciertos muy muy bonitos, muy interesantes. Hemos trabajado, como decía, muy intenso con mis compañeros de la orquesta y con los compañeros del, del coro y con los solistas en largos ensayos y ahora estamos listos para, para enseñarlo al público. ¿Y hay momentos, eh, cumbres en esta, en esta sinfonía, explosión de sentimientos en, en los movimientos de la Sinfonía 9 de Beethoven, de este himno de la alegría? sí por supuesto es una sinfonía la antigua usanza, es decir tiene cuatro movimientos en el en los cuales él está preparando un poco toda la toda la historia del himno de la alegría por ejemplo el primer movimiento uh, se parece mucho a la creación de la de la tierra la el segundo movimiento es es muy rítmico muy como el el los movimientos de la de la creación de la de la de la tierra El tercer movimiento es, es un canto muy, muy bonito. Y el cuarto movimiento es el canto del hombre de, de fraternidad entre, entre los hombres. Eh, el que conocemos todos, la fraternidad de los hombres. Eh, por lo que la voz humana... Eh, eh, eh, tiene un, un papel destacado en esta sinfonía. Quién, ¿Quiénes son los voces, las voces que le, que le acompañan en, a la OSCE? Por ejemplo, mañana en el Gran Teatro. ¿Qué coro es el que, con el que usted cuenta? Pues es eh, el coro ilicitano, um, um, dirigido por Inmaculada Dolón, y aparte tenemos cuatro solistas vocales eh, extraordinarios, la soprano rumana... Diana Chubui, la mezzo española Beatriz Oleaga... ...el tenor ilicitano eh, también eh, Javier Agulló... ...y el barítono romano Dono Chubasco... ...un elenco espectacular de, de solistas... ...que seguramente va a encantar al público. Bueno, hoy están en Almoradí... ...mañana nos harán sentir, vibrar... ...¿a qué hora es mañana el concierto en el Gran Teatro?... A las 8 de la tarde. Pues quedan todos recordados a las 8 de la tarde la Oste. Y ahora vamos a hablar del futuro de esta orquesta. Eh, si estará ligado, eh, Minea Ignat, usted estará ligado al futuro de la Oste. Sí. Le, sí. Le, ¿Le apetece seguir dirigiendo? ¿Cómo ve el futuro de la Oste? Yo creo que estamos en un momento muy dulce. Uh, hemos superado grandes dificultades económicas. Um, tenemos uh, una relación uh, muy buena con, con las administraciones, sobre todo con la nueva administración en, en Elche y con la diputación también. Uh, hay muchas cosas por delante por hacer. Uh, la financiación todavía es insuficiente, pero yo creo que finalmente estamos en, en el buen camino. ¿Y cómo van a terminar este 2023? Mañana es el concierto con la Novena Sinfonía de Beethoven, pero ¿habrá más? Sí, por supuesto. El día 2 de, de diciembre empezamos nuestro ciclo de abono en el Gran Teatro, con un concierto espectacular también, con un segundo concierto de Rachmaninov para piano y orquesta y con la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky tenemos como decía un solista espectacular español, un pianista de proyección internacional, quizás uno de los mejores pianistas españoles del, del momento, yo soy de Solaun. Estoy muy contento de poder haberlo traído y presentarlo al, al público ilicitano, creo que, que va a ser una noche mágica. Pues nos queda solamente comprobar cómo, cómo está la OSCE en, en cuestión de éxitos. Eh, ¿Hacen conciertos fuera de Ilche? ¿Y cómo, ¿Cómo se han colocado en, en la provincia, en la Comunidad Valenciana, esta orquesta? ¿Cuántos reconocimientos tiene? Pues eh, la verdad es que estamos haciendo, desde siempre estamos haciendo conciertos en la en la provincia de Alicante, en todos los sitios uh, que nos han recibido, por ejemplo, ahora mismo en, en Almoradí, pero no solamente en Almoradí, en, como te decía, en, en toda la provincia, desde La Nofía hasta Villena, uh, gracias al, al apoyo de la Diputación de Alicante. Y luego, uh, sí, nuestra sede ha sido siempre, y es uh, el Gran Teatro de Elche, donde desarrollamos los ensayos y también el, el ciclo de abono. ¿Está consolidada la plantilla de músicos de su orquesta? ¿Le gustaría crecer más o tiene los suficientes, los necesarios, los que quiere? Bueno, eh, siempre se puede mejorar en este aspecto. De hecho, tenemos anunciadas unas eh, audiciones para Bolsa de Trabajo los próximos días 27 y 28 de, de noviembre, Pues justo por eso, porque nos gustaría contar en la plantilla con, uh, con nuevos uh, músicos y nuevos talentosos músicos y sabemos que, que los hay por aquí, por la provincia de Alicante y queremos ofrecer esta oportunidad a la, a la gente joven, sobre todo. Es muy importante, 27 y 28 de noviembre las audiciones. ¿Qué instrumento es el que busca, Minea? Uh, son prácticamente todas las especialidades de la orquesta, uh, de la cuerda uh, todas las especialidades y de los vientos prácticamente todas. ¿Y dónde se van a realizar esas audiciones? ¿Tienen ustedes local de ensayo? Eh, pues en el mismo Gran Teatro. El Gran Teatro es como el, vuestra sede, ¿no? ¿Y cuándo empieza En vuestra casa. Gracias al apoyo, al apoyo muy, muy generoso de, de Julián López, el director. Es, uh, Saez, sí, Julián Saez. Y es importante también el Conservatorio de Música tenerlo tan cerca. Eh, supongo que ustedes han notado ¿no? que desde que está el Conservatorio de Música y esta orquesta han ido nutriéndose. Pues sí, de hecho estamos colaborando en varios uh, aspectos con el uh, Conservatorio de Elche. Uh, en tema de prácticas de alumnos, uh, alumnos que participan uh, a los ensayos generales, uh, incluso algunos de los profesores de algunas especialidades uh, están participando como músicos de la orquesta. Entonces sí que en los últimos uh, dos años, diría, hemos estrechado muchísimos los uh, lazos de colaboración. ¿Y cómo van los proyectos también didácticos para acercar esa música clásica a los escolares? ¿Ustedes de vez en cuando lo han hecho? ¿Han hecho divertido, ameno y sencilla la música clásica para los escolares? ¿Siguen inculcando esos valores? Bueno, estamos trabajando en, en un proyecto porque por mucho tiempo, por falta de financiación, estos proyectos han estado parados, desgraciadamente, Nosotros eh, no hemos estado parados, eh, siempre hemos presentado este tipo de proyectos a la administración, desgraciadamente eh, no se ha encontrado o no se ha querido encontrar la financiación para, para este tipo de, de proyectos y esperemos retomarlos eh, cuanto antes porque es una faceta que consideramos fundamental para nuestro trabajo para la sociedad. Pues gracias, eh, Minea Ignat, por eh, aportarnos tanta belleza en momentos tan malos como los que estamos viviendo. Gracias, Minea, y suerte. Muchísimas gracias a vosotros y os esperamos a nuestros conciertos.